los invitamos a escuchar nuestro programa mensajeros de urantia a través de radio urantia en esta ocasión hablaremos y reflexionaremos sobre el interesante tema los siete auto otorgamientos de miguel de nevadón Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo de nueva cuenta en nuestro espacio de mensajeros de Urantia, una emisión más a través de Radio eh, Estamos muy contentos porque, bueno, la aceptación que ha tenido nuestro programa en redes sociales, sobre todo en Evox, pues nos tiene muy, muy emocionados. Sabemos la gran responsabilidad que estamos teniendo en compartir con ustedes estos espacios y, por supuesto, el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema, amigos, que es muy importante. Para entender exactamente la verdadera naturaleza de la, de, de la vida y obra de Jesús de Nazaret, hay que saber quién era antes él, a qué se dedicaba antes, cómo es que se tomó la decisión de llegar a nuestro mundo, etcétera, etcétera. Por lo mismo, hoy vamos a hablar de los autotorgamientos de Micael Nenebalón, los siete autotorgamientos. Estamos aquí en nuestro programa de Mensajeros Durantia, servidor Jorge Arcega de Planeta Durantia, bendito entre las mujeres otra vez, y nos acompañan... Unas bellas y, sobre todo, sabias damas que nos van a compartir todo su conocimiento. Adelante, adelante, preséntese, por favor, amiga. Oye, gracias por lo de bellas y sabias. Es, es, bellas está dentro, sabias, wow, eso es un súper piropo. Muchas gracias, Jorge Flor Robles, yo estoy en Arizona, mexicana, y bueno, me encanta el tema porque podemos conocer más sobre lo que es nuestro soberano eh, que se personalizó aquí en nuestro planeta como Jesús de Nazaret. Hola, yo soy Mayra Durán desde Lima, Perú, fascinada también porque este, este tema de hoy, que vamos a poder darle un poquito más al detalle, los antecedentes de Miguel de Nevado. ¿Qué cosa hizo? ¿Cómo estuvo? ¿Y en qué parte? ¿Y por qué razones? Son siete los autotorbamientos en forma de criatura. Bienvenidos. Hola, soy Irma. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos ahora que es nuestro turno a hablar de los auto-otorgamientos de Micael. Como dice Mayra, pues es importante saber qué es y quién era, de dónde vino este hijo de auto-otorgamiento y es lo que vamos a tratar con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien amigos, y bueno, una de las grandes sorpresas, de las dos grandes sorpresas que nos da el libro Durantia A la hora que empezamos a indagar, o aquellos que llegamos por los caballos de Troya, etcétera, etcétera Es darnos cuenta que Jesús de Nazaret, este, tiene antecedentes O sea, hay un, el ser que se encarnó en Jesús de Nazaret, que vino a vivir aquí, que tomó esa decisión Tiene sus antecedentes, tiene una historia previa Y nos da un poco de esa historia previa de por qué se eligió este mundo, etcétera, etcétera, y nos hace entender muy bien entonces por qué eh, podemos dejar de pensar que realmente la misión de Jesús era venir a sacrificarse, esto que vamos a hablar el día de hoy nos da un contexto muy amplio para entender por qué realmente esa no era la verdadera misión de Jesús, y los autoatorgamientos nos lo explica muy bien, ¿verdad Flor?, Así es, sí, eh, vamos a hablar de ello porque hay una razón para todo. Eh, aparentemente podemos pensar que Jesús estaba ahí asentadito en la nube, tocando el arpa sin hacer nada, pero no, no es cierto. Ellos también estudian, ellos también se preparan, ellos también adquieren sabiduría a través de la experiencia, encarnando en un, cada una en diferentes órdenes de, de criaturas que ellos mismos crean. Y de ese momento, de ese modo, Eh, se vuelven soberanos más sabios. Ahorita vamos a tratar ese tema, eh, de hecho el autor de, de, este, de todo este escrito se llama Gabalia y es jefe de las estrellas despertinas, que fue asignado por Gabriel Aurantia para que justamente nos pudieran revelar la historia de los siete auto-otorgamientos de nuestro soberano Micael de Nevadón, el de Universo Local de Nevadón, Y Micael, eh, que es el soberano de 10 millones de mundos, de los cuales uno, un mundito chiquitito, es nuestro planeta. Nuestro planeta. Uh -huh. Cuando un, el Hijo Eterno otorga a un Hijo Creador a un universo local proyectado, este Hijo Creador, nuestro Jesús, como Micael de Nevadón, es un Hijo Creador, ¿ok? Asuma, asume completa responsabilidad para que se complete, controle y componga ...un nuevo unimer, universo... ...y este juramento... ...ante la Trinidad... ...ahí jura... ...bueno, promete... ...no asumir plena soberanía... ...de esta nueva creación... ...hasta que no la completa... ...siete auto-otorgamientos... ...en forma de criaturas... ...y que estos hayan sido certificados... ...por los ancianos de los días... ...del superuniverso correspondiente... ...pero lo, que, lo importante es entender... ...que estos auto-otorgamientos no son esenciales para la gestión sabia, justa y eficaz de un universo local, pero son absolutamente necesarios pues, para una administración imparcial, misericordiosa y comprensiva de dicha creación. Indudablemente, porque si no, miren ustedes cómo podría ser ejercido el, un verdadero gobernante soberano. Pues. Claro. Para ello es... Y para, para precisamente aterrizar el concepto, Eh, cuando el libro Durante menciona varias veces auto-otorgamiento, auto, o sea, es cuando un dios o una autoridad celestial se otorga a sus criaturas, o sea, de ahí a lo mejor también vendrá esa, esa, esa duda, esa mala interpretación de que viene a entregarse, viene a sacrificarse, o, o no tiene nada que ver Sí, ese es uno de los mitos que he existido, que no es necesario seguir creyendo. Ellos, a ellos no los mandan. O sea, es cierto que hay lineamientos mediante los cuales ellos deben de seguir ciertas reglas, pero no significa que los manden a que se sacrifiquen o que paguen por pecados de otros. ¿No, Irma? Así es. Estos, estos Micaeles auto-otorgados, a lo que viene es, en, a, es a adquirir la experiencia para poder ser buenos gobernantes, ¿sí? hasta que no hayan adquirido el punto de vista de cada una de sus propias criaturas, mediante esta experiencia real, este, no, pueden, no quieren ellos, sí pueden gobernar, pero no quieren, porque necesitan conocernos a fondo como las criaturas que somos. Claro, los ancianos de los días no los certificarían, ¿verdad? Así es, Pero, y para todo hay propósitos. Sí, es indudable el propósito de estos auto-otorgamientos en forma de las criaturas consiste pues en permitir que dichos creadores se tornen soberanos, sabios, compasivos, justos, comprensivos. Una serie de cualidades imprescindibles para los que somos soberanos. Bueno, estos ya son, son... realmente ya son... Eh, justos, pero son se vuelven comprensivamente misericordiosos por el resultado de estas experiencias sucesivas de auto-otorgamientos, aunque son por naturaleza misericordiosos. Estos los vuelven eh, misericordiosos en nuevas formas y adicionales. Y se podría decir que un auto-otorgamiento es una especie de capacitación hacia abajo que hacen los dioses, para entender mejor a sus, a sus criaturas y sobre todo con eso, eh, potenciar sus cualidades divinas, claro. ¿no? O sea, al acordarte, al saber cómo vive aquella, aquello que tú creaste, al, al vivir sus circunstancias, al entender sus sufrimientos, las carencias, etc., pues tú como creador potencias tu capacidad creadora, claro. obtienes el punto de vista de la parte de abajo, Para, para hacer mejor lo que, lo que tú haces desde arriba eso, eso es algo tan impresionante, amigos Porque desmonta totalmente esa idea que tenemos de la divinidad Como una especie de seres soberbios Que nos ven desde lejos Como que si nosotros fuéramos poco No, mis amigos, ellos vienen aquí A vivir la vida como nosotros la vivimos Y no solamente la vida material Sino otros niveles de concepto De ellos vamos a hablar un ratito más Sí, entonces estos, estos hijos se vuelven gobernantes inteligentes y llegan a ejercer la autoridad universal, como dice el libro, Durante mediante la experiencia viviente adquieren la misericordia práctica, el juicio recto y la paciencia nacida de la existencia exper experiencial como criatura. Excelente, Irma, sí es cierto, así es. Bueno, Micael de Navadón, nuestro soberano, es el otorgamiento número 611121 del Hijo Eterno para los universos del tiempo y del espacio. Y comenzó la organización de nuestro universo local hace unos 400 mil millones de años atrás. Si recuerdan ustedes, la nebulosa de Andrón, en algún momento eh, estaba en formación, estaba llevando soles. Y hace 400 mil millones de años, en una, en una etapa especial de nuestra nebulosa, fue que Micael decidió y escogió este espacio para su universo local. Micael se preparó para su primera aventura de auto-otorgamiento alrededor de la época en que nuestro planeta, Urantia, estaba adoptando su forma presente. Esto fue hace mil millones de años. O sea, ya está bastante tiempo, ¿no? Bastantito tiempo. Así es. Eso quiere decir que hace mil millones de años, eh, Micael, el creador de nuestro universo, empezó su plan de capacitación hacia abajo. Obviamente, lo hacen desde lo espiritual hacia lo material, ¿no? O sea, el primer otorgamiento es hacia las criaturas eh, más espiritualizadas de toda su creación. El último, obviamente, pues es acá, entre nosotros, ¿no? En pero pero este, es muy importante entender estos, estos procesos de ver cómo un Dios creador va bajando a entender cómo vive cada una de las órdenes de las criaturas. Porque, bueno... No, este, entre, entre el creador y la criatura más baja que es el ser humano existen un montón de tipos de criaturas ¿no? y cada uno tiene sus diferentes tipos de vida sí, es indudablemente que en esto lo que Flor estaba comentando estos siete auto-otorgamientos empezó y, lo, y creo que podría va, va al tema, por ejemplo empezó con, siendo Melquisedec indudablemente en la esfera de Melquisedec en Nevado, luego en el segundo pasó a ser la Nodatec Primario que era soberano de Polonia, Sistema 11 de la Constelación 37. El tercer auto-otorgamiento fue como hijo material en el planeta 217 del Sistema 87 de la Constelación 61. El cuarto otorgamiento le correspondió como Serafín, que era en el mundo del 462 del Sistema 84 de la Constelación 3. El quinto fue el mortal ascendente, como Eventod en Ubersa. Algo así de como... 300 mil millones de años atrás, el sexto otorgamiento fue como mortal moroncial, Edentún, era una sede central de la constelación 5, y el séptimo otorgamiento que siempre a todos, sobre todo nosotros que estamos tan cercanos a Jesús de Nazaret, era como mortal planetario, Jesús de Nazaret, y lo hizo aquí en nuestro planeta, en Urandia. Un día que se denomina 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. Así es, se podría decir que ese fue el camino y los pasos que realizó Micael para precisamente capacitarse en cada uno de estos eventos. Ahorita vamos a hablar obviamente de cada uno de los otorgamientos, este, porque cada uno de seguro eh, contribuyó en, en, en, en poder y en potencia y en sabiduría A nuestro, a nuestro creador universal. ¿Por qué? Porque al irte tú a vivir entre tus criaturas, obtienes el punto de vista de ellos. Y creo, Flor, que no solamente vino a vivirlo así, sino a dar ejemplo, a vivir esa vida al máximo. En todos lados ha dejado su huella, Micael de Nevatón. Así es, sí. Y, y me imagino que para todo el personal que laboraba con él debió de haber sido una tremenda sorpresa, ¿no? Porque nos dicen los reveladores que, que fue una ocasión solemne en Salvington casi mil millones de años atrás. Los jefes y jefes reunidos del universo de Nevadón oyeron pues, a Micael anunciar que su hermano mayor, Emanuel, asumiría pronto la autoridad de Nevadón mientras él se ausentaba en una misión no explicada. O sea, imagínense que de buenas actividades el presidente, bueno, pues ahí les dejo al vicepresidente y yo me voy a ausentar unos días, es como raro, ¿no? Pero bueno, ese día también, el mismo día, dice que se, se registró una, una comunicación en Salvington desde la esfera Melquisedec, donde decía que, que ese mediodía apareció en el campo de recepción un extraño hijo Melquisedec, que no pertenecía a las filas Melquisedec, ¿no? y venía certificado por los de los días y por Emanuel de Salventón. Y bueno, pues lo aceptaron ahí en, en esa esfera Melquisedec, y eh, del mismo modo, un tiempo después, desapareció del mundo, de ese mundo Melquisedec. Pero nos dicen que ese expediente ha sido cerrado con la certificación de que ese visitante vivió como un Melquisedec, ¿Te acuerdas de eso, Mayan, ¿Cómo, cómo decía que vivió como un Melquisedec, Melquisedec Sí, o sea, que decía que era un... Efectivamente decía que vivió como un Melquisedec en semejanza de Melquisedec, trabajó como un Melquisedec y realizó fielmente todas sus asignaciones como hijo de urgencia de nuestra orden. Indudablemente por consentimiento universal se ha tornado jefe de los Melquisedec. Creo que ahí estamos hablando... A, habiéndose ganado además todo el respeto, la adoración y el amor por la sabiduría incomparable, dicen los escritos, ¿no? Ese amor uh -huh. supremo y extraordinaria devoción al deber. O sea que eso quiere decir que desde, desde su primer otorgamiento, Micael dejando huella, dejando precisamente enseñanza e y sacándole al máximo eh, eh, el jugo a esa experiencia, ¿Verdad? Eh, si a nosotros nos impresiona Ese paso que dio el Dios creador De venir aquí y vivir con tanta intensidad Su vida en la carne A, eh, a, otro, a otros tipos de criaturas Les ha pasado igual ¿no? Los Melquisedes de seguro Han de seguir recordando ese evento Como uno de los mejores Melquisedes que han existido ¿no? sí. eso, eso es, eso es la, la riqueza De utilizar este método de capacitación Nosotros claro. estamos acostumbrados A capacitarnos hacia arriba hacia arriba, pero imagínense la experiencia que se hace, y sobre todo me imagino yo que es más un asunto de, de, de mejorar la misericordia ¿no? Este, que se logra cuando se capacita uno de arriba hacia abajo oigo pero, pero no me van a negar una cosa porque te quedan los escritos en Urantia que durante casi 150 millones de años, después del autotormamiento Melquisedec de Micael, todo, todo estaba bien en el universo de Nueva York. Hasta que eso creo que te corresponde a ti contarlo, mi querida Flor. Irma te acuerdas Bueno, es que comenzaron a producir ciertos problemitas en el tema 11 de la, la Constitución 37. La verdad es que siempre tiene que haber un momento en el que algo falla, ¿no? El ego. Esos problemas con... Sí, Ay, te sí, ¿te acuerdas cómo iba? Sí, fue un malentendido por parte de un hijo la de un, sí, un soberano del sistema fue juzgado por los padres de la constelación y su fallo fue aprobado por los fieles de los días por el fiel de los días ¿sí? para eh, el soberano del sistema eh, pro, eh, no estaba plenamente reconciliado con el dere, veredicto y después de 100 años de insatisfacción condujo a sus asociados a una de las rebeliones más vastas, fue creo la primera rebelión que hubo en el, en el universo de Nevadón, entonces es aquí con, cuando este, este soberano del, del sistema rebelde, Lutentia, Los Altísimos, con aprobación de Ubersa, ordenaron su segregación y solicitaron a los gobernantes de Salvington que designaran a un nuevo soberano del sistema para que dirigiera en ese sistema de mundos habitados, confuso y destrozado por las luchas. Simultáneamente con la recepción de esta solicitud, Mikael inició la segunda de esas extraordinarias proclamaciones de intención de ausentarse de la sede, ¿sí? Esto fue para hacer el mandato de su padre. No, aprovechando la, la, la, perdón, aprovechando que, que se dio una primera rebelión en, en Nevadón, Micael aprovechó que precisamente las circunstancias y bueno, los, eh, lo que ocasionó esa rebelión precisamente para irse a capacitar, Eh, al a nivel de, de los Lanondandegui y sacar adelante, obviamente, el desastre, ¿no? Ocurrió, podría hacerse una especie de símil con lo que hizo acá en Urantia, ¿no? Obviamente a nivel mortal, pues, pero esto a nivel lanonandeg o sea, siempre los lo Lanondandegui dando problemas, ¿no? Sí, sí parece. Y, y por lo mismo, pues, un, un, una de las principales autotorgamientos que fue el segundo este, de Micael, pues, lo tuvo que hacer en en la forma de estas criaturas, ¿no?, para corregir los afectos de, de, de las mismas, eh, mismas fallas que tienen este tipo de gobernantes. Bueno, él fue precisamente a auto, auto-otorgarse para poner la muestra, para acomodar la situación, y obviamente, pues, para adquirir la experiencia de, de, de también qué le puede llegar a pasar una nonandé, ¿no? De ahí a lo mejor, eso explica mucho también la, el, la aparente excesiva misericordia, que tuvo Micael con sus hijos, la nomandega, aquí en la, en la rebelión que nos toca a nosotros, la pervera. Eso explica mucho, o sea, todos estos pasajes explican mucho ese tipo de actitudes de Jesús y de, de Micael, ¿no? Porque pues ya vi, había eh, a través de los auto-otorgamientos él ha vivido muchas cosas. Y además sientan nuevos precedentes, ¿no? Porque al, al él actuar de manera casi correcta, perfecta, bajo esa orden, deja un precedente de acción que después sirve de ejemplo para los demás. Ya no hay más, se puede volver a equivocar, porque yo hubo alguien que lo hizo muy bien, entonces sí se puede, ¿no? Bueno, y no creen que, que por más de 17 años de tiempo del universo, este extraño y desconocido gobernante provisional administró los asuntos de adquirió sabiamente las dificultades de este, de este sistema, de este conjunto de sistema, ¿no? Pero además nos dicen que ningún soberano del sistema fue jamás tan... Amado Más pacientemente Ni honrado y respetado Más ampliamente Y, y que, que además eh, Él administró ¿Cómo fue su, su mandato? ¿Cómo fue lo que hizo? ¿Cuál era su actitud? Cómo, ¿Cómo gobernó? ¿Se acuerdan ustedes? Oye, sí, pero en, en todo momento Hablan de que con justicia y misericordia Este nuevo gobernante pues calmó el turbulento sistema que era todo un revoltijo, ordenándolo mientras ministraba con gran cuidado a todos sus sujetos, aún ofreciendo a su predecedor rebelde que era lo más interesante que era la condición de misericordia el privilegio de compartir el trono de autoridad del sistema si tan solo pues pedía perdón a Emanuel por sus indiscreciones pero lamentablemente Lutentia desapareció, despreció sobre todo estos ofrecimientos misericordiosos sabiendo bien que este nuevo y extraño soberano del sistema pues no era sino Micael, el gobernante mismo del universo en presencia ahí mismo en vivo en directo a quien tan recientemente habían desafiado, pues eh, millones de sus seguidores desviados e ilusos aceptaron el perdón de este nuevo gobernante conocido en aquella edad como el soberano salvador del sistema del paloneo. Y, y yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo puede alguien como Sentia, por ejemplo, despreciar el ofrecimiento, fíjate, le ofrece que compartan el, el, el puesto, ¿no? el trono, llámelo así, y lo desprecia aún sabiendo que era el mismo soberano Micael de Nevadón. ¿Ustedes pueden entender este modo de pensamiento? Es, Oye, esa, esa arrogancia clásica de eso. los planonantiales, ¿no? Claro. Eh, eh, este, este es el antecesor, el antecesor precisamente de las conductas luciferinas que, que luego nos tocaron padecer, ¿no? Pero en su momento, ahí va Micael en su segundo otorgamiento a arreglar las cosas, a recoger el tiradero, a poner la muestra, uh -huh. a poner la muestra de cómo se hacen las cosas, señor Nonandé, ¿verdad? Y bueno, adquirir esa gran experiencia. Esto explica mucho, esa pregunta que nos hacemos muchos lectores del libro ¿verdad? de ¿por qué? ¿por qué dejaron hacer tanto a Lucifer? ¿Por qué no lo castigaron de inmediato? ¿Por qué no metió las manos, Micael? Bueno, porque él ya había vivido como uno de ellos. Porque uh -huh. él ya les había puesto la muestra. Enseñando con el ejemplo cómo deben de hacerse las cosas. Y aún a pesar de eso, bueno, esta gente fue y hizo lo que hizo. Si quieren tener más detalles de esta situación, pues escuchen los podcasts de la trilogía de la rebelión de Lucifer, de Mensajeros Durante, donde hablamos mucho al respecto. Entonces, Este fue el segundo otorgamiento, la segunda misión de Micael. Así fue, entonces pues llegó el día en que eh, hubo un, un este, sucesor permanente para el puesto que había dejado Lutentia. ¿sí? Todo Polonia pues se lamentó de la partida del, del hijo noble y más benigno que habían tenido en su sistema. ...que Nevadón había conocido jamás, ¿sí? Es, él fue amado por todo el sistema y fue adorado por sus semejantes... ...de todos los grupos de los hijos Lanonández. Y, pues, le hicieron ceremonias y una celebración cuando él partió de este, de este sistema. ¿Sí? También el mismo Lutentia le envió un mensaje que decía justo y recto eres tú en todas tus acciones aunque sigo rechazando la regla del paraíso me veo obligado a confesar que tú eres un administrador justo y misericordioso entonces este gobernante transitorio se despidió del planeta después de su corta estadía sí, y... Al tercer día, después de esta despedida, Micael apareció en Salvington y volvió a tomar la dirección del universo. Este tipo de auto-otorgamientos a nivel espiritual consistían en eso, ¿no? O sea, de repente, Micael preparaba su misión, desaparecía y aparecía en ese lugar donde se le necesitaba o donde él había elegido vivir ese auto-otorgamiento. Lo hacía ya en una forma, vamos, lo hacía ya como ser hecho y derecho, ¿no? El único auto-otorgamiento donde tuvo que partir desde cero, de, de, de siendo un bebé, fue el séptimo, que es del cual vamos a hablar al final de este programa. Pero bueno, esa es la diferencia precisamente de cómo eran esos auto-otorgamientos, cómo fue el que nos tocó a nosotros... Como, como habitantes de este mundo presenciero. A diferencia de eso, allá aparecía ya como un ser hecho y derecho. En el primer caso, el Kisedec ya formado, que además de repente aparecía ahí, vivía entre ellos varios años, adquiría experiencia, potenciaba mucho lo que es el, la forma de vivir de todos esos seres y de repente desaparecía y regresaba a Salintón. Lo mismo ocurrió aquí con la Nondarnet, ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, igual regresó y pasó un tiempo. Y después eh, el, el Consejo Supremo de Saldintón acaba de considerar una solicitud de los portadores de vida que venían del planeta 217 en el sistema 87 de la constelación 61, en el sentido de que se enviara la ayuda de un hijo material. Este, este, este detalle es, es muy interesante. A ver, ellos están pidiendo un hijo material. Los hijos materiales... ...son los que normalmente... Eh, ...trabajan en pares... ...porque son las criaturas sexuales de los... ...de los sistemas... ...que si recuerdan, son los alantes... ...materiales... ...es bien interesante aquí el tema... ...que aquí están pidiendo un hijo material... ...¿qué nos quiere decir? ...que ellos, a pesar de que están hechos para trabajar en parejas... ...también en ocasiones especiales... ...pueden trabajar juntos... ...tenemos que tener en cuenta que uno de los lineamientos... ...es que ningún hijo divino puede dejar herencia... ...por lo tanto... Aquí al pedir un hijo material no estaban pidiendo un Adán propiamente, no podía trabajar como Adán en como elevador biológico, sino simplemente como hijo material. Uh -huh. Y bueno, eh, a pedir... No ocupaban, ¿sí? no ocupaban la, parte, la parte sexual que llevan los Adanes, ¿no? Exacto. O sea, su contribución no iba a ser sexual ni, ni, ni de elevador biológico, iba a alguna otra cosa que también ese tipo de seres pueden realizar, ¿no? Claro, sí, cuando trabajan en pares con, como Adán es coleba. ¿sí? Mas sin embargo, aquí sucedió otro detalle. Eh, bueno, eh, llegó, llegó este, este hijo material e inmediatamente el soberano del sistema lo nombró eh, príncipe planetario. Fíjate qué curioso. O sea, llega como hijo material y lo nombran príncipe planetario. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, yo recuerdo que era algo así, como príncipe planepal interino del mundo 217, pero inmediatamente los altísimos de la constelación 61, pues confirmaron esta designación, ¿no? Y ahí viene lo interesante, que ya a partir de ahí ya estamos hablando de Micael de Nevadón como hijo material, que era importante, ¿no? Como hijo material se habla de, de que este eh, único en comenzó esta difícil carrera, pues, de ser hijo material en un mundo de secesión, rebeliones, cuarentenas, estaba, pues, en un, situado en un sistema eh, con, sin comunicación directa, que no había ninguna en ningún universo exterior, trabajando a solas durante una entera gestión de, de tiempo, pues, planetario. Pero lo interesante aquí, y eso te acuerdas, Flor, este hijo material de urgencia, logró conseguir algo trascendental ¿qué cosa fue? así es, consiguió el arrepentimiento, fíjate nada más el arrepentimiento y la reclamación del incumplido príncipe planetario híjole, si eso nos hubiera pasado a nosotros hubiera sido bueno ¿verdad? pero sí. bueno, el arrepentimiento del príncipe planetario y, y, y además de su entero séquito y presenció la restauración del planeta al servicio leal ...de la ley del paraíso... ...tal como originalmente estaba establecida... ...¿no? Eh, Esto fue durante... ...la segunda rebelión de Nebadón, ¿verdad? Sí, sí. ¿O todavía es la, fue la primera? No, pienso que fue después... ...porque había tiempo, como dijo Irmán hace rato... ...alrededor de 150 Sí, sí, sí o sea... Eh, ...me imagino que uno de los protocolos... ...o de los detonadores... ...para iniciar un autootorgamiento... De un, de un Micael que aún todavía no, no los completa Es precisamente aprovechar este tipo de ocasiones difíciles O sea, claro. un autosolgamiento para verdaderamente vivirlo en plenitud Hay que meterse en un lugar difícil O sea, sí. a estos seres Micaeles no les gusta la mediocridad ni las medias tintas A ellos les gustan las misiones difíciles, especiales Donde hay retos eh, Vamos, eso habla muy bien de ellos, ¿eh? No son conformistas No se quedan en su, en su zona de confort, porque bueno, en tiempos, en tiempos recientes, las conductas ateístas, eso, de eso han criticado a, a los dioses, ¿eh? de ser mediocres, de ser conformistas, para nada, mis amigos, están totalmente equivocados, este tipo de dioses, los Micaeles, los que hacen universos, el universo donde estamos nosotros, por ejemplo, buscan este tipo de ocasiones, a ver, ¿dónde hay problemas? Aquí... ¿Qué problema hay? No, pues el príncipe planetario se descarrió. Yo voy. Yo voy ahí a tomar su lugar. Yo voy. Y voy a poner la muestra de cómo se acomoda esto. Y lo hacen, amigos. Son dioses de acción. Son dioses de acción. Por eso esa gran figura, esa gran figura metafórica que, que pusiste tú al inicio, este, Flor, fue muy, fue, fue perfecta. Ellos no están en el cielo entre nubes comiendo uvas, ¿no, mis amigos? Están trabajando siempre y buscando siempre el mejor lugar para ir a capacitarse. Obviamente, Micael ya terminó. Su último otorgamiento ya fue aquí. Pero vean, en los otorgamientos previos a vivir aquí, él se estaba buscando dónde dónde puedo sacarle mayor provecho a estas, a estas donaciones que me estoy dando. A ese vivir con mis criaturas en sus peores momentos, en sus peores circunstancias. Y de ahí lo saco los tacos del barro, como nos sacó a nosotros también, amigos. Como ah. nos sacó a nosotros. Ojalá nos hubiera tocado que hubiera llegado como príncipe planetario, ¿verdad? Otro gallo cantara en este mundo. Pero no, nos tocó que llegara como mortal. Y aún así, vean, amigos, dos mil años después estamos hablando de él, ¿no? Uh -huh. y, y cada una de estas eh, misiones fue seguida por más lealdad, ¿no? Y se, cada auto-otorgamiento se, se caracterizó por avance y mejora en todos los métodos de administración universal. Mayra, ¿recuerdas tú qué, qué fue el, precede, el precedente que dejó desde, para, para los hijos materiales, para esa orden de crédito? Desde ese auto-otorgamiento, ¿qué pasó? Bueno, yo lo único que... Re yo lo que sí, yo te voy a comentar, de repente no contesto tu pregunta, pero hay una cosa que sí me pareció espectacular, o sea, era en todo momento, o sea, la paciencia, la fuerza, la pericia de ese hijo material que indudablemente se enfrenta a todo, esos, a todo este cuento que de la rebelión y todo un confuso planeta, hay algo que a mí sí me pareció interesante, la reclamación de este mundo aislado, fue uno de los capítulos más hermosamente conmovedores que hay en los anales de la salvación de todo Nevadón. Ese es un punto aparte que luego creo que a mí me emociona muchísimo esto, Pero y a fines de esta misión, todo Nevadón comprendió por qué su amado gobernante elegía embarcarse en estos auto Que es un tema, como decía un poco Jorge, que era por qué, por qué razón se metió en cada cosa, en cada lío, pero que no es que le gustaba, sino que era parte de su formación misma de poder ser mejor y mejorar, no solamente él. Porque al final de cuentas, si te das cuenta, los autorregamientos no era porque él mejorara, sino porque ser lo mejor para el servicio, para poder ayudar. Entonces, desde ese este me parece que se caracteriza indudablemente por el avance y mejora en todos los métodos de administración universal. Ahí, ahí viene el punto, para hacer un mejor servicio, ¿no? Sí, sí, es algo que debemos nosotros aprender mucho aquí en este mundo, ¿eh? O sea, las crisis son oportunidad de crecer, son oportunidad de potenciar las virtudes. Y era lo que buscaba Micael, y me imagino que no solamente Micael de Nevadón, muchos Micaeles en los demás universos que existen en el superuniverso, de seguro buscan este tipo de ocasión. de seguro buscan. ¿Por qué? Porque donde mejor puedes aprender es durante las semanas. No en la comodidad, en la comodidad de tu casa, con tu café a un lado y unas donas, no aprendes nada, no aprendes nada. Aprendes en las dificultades, amigos. Y esta es una gran enseñanza. Y la verdad, a mí esta, esta, este fragmento del libro Durante, que ahorita voy a leer, que dice que desde, desde ese otorgamiento, ningún hijo o hijo material jamás se unido con conocimiento de casa a una rebelión. O sea, él llega, da el ejemplo y te quita argumentos. Te quita argumentos para fallar. Como a nosotros, aquí también nos los quitó, ¿eh? Es que mi vida es muy difícil porque no tengo para pagar el Internet Wi-Fi. No, mi amigo, o sea, Jesús vino aquí ve todo lo que tuvo que hacer y cómo, cómo terminó. Cállese, o sea, cállese, deje de quejarse. ¿verdad? O sea, ayude a los demás. Viva, la, viva su vida como lo hizo Jesús. Ese es, esa es una de las grandes contribuciones de los auto-otorgamientos. Y llegan y ponen ejemplos. O sea, dejan, dejan un pilar ta, tan sublime en cada uno de ese tipo de criaturas que se vuelven un ejemplo a seguir, una brújula, una especie de referencia donde tú dices, híjole, yo, cómo, cómo, yo hijo material, me voy a estar quejando, me voy a estar uniendo a rebeliones, cuando mi creador vino y me puso el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Entonces, eso también a nosotros como criaturas nos sirve bastante de ahí Oye, también que en los otorgamientos todos ganamos, ¿eh? sí, pero, todos pero ganamos mira, todos, pero, Jorge, pero hay una cosa interesantísima, que a partir de este otorgamiento, ningún eh, como hijo material ningún hijo o hija material jamás, así, jamás se ha unido con conocimiento de causa a una rebelión contra Micael entonces sí, quedó clarísimo pues, que ellos lo amaban y respetaban con gran devoción como para, para, como para jamás rechazarlo conscientemente acá el caso de Adán y Eva se cuesta parte porque no fue algo consciente, fue, fueron engañados, ¿no? Claro. O sea, de, de otra forma, o sea, si Cali, Caligastia y, y, y su bola de pandilleros hubieran <risa> llegado con Adán y Eva a decirle, oye, una la rebelión, pues ellos lo hubieran mandado por un pueblo. Tuvieron que hacer su, su complot, tuvieron que hacer su, su su engañifa para poder hacerlos caer. De otra forma no hubieran caído. ¿por qué? porque de seguro ellos en sus mundos donde, en los mundos de Adán y Eva, donde se les capacita de seguro, les enseñaron sobre ese ser, que en el tercer autoatorgamiento de, de Micael, les dijo cómo vivir, les dio el ejemplo de cómo vivir, entonces, de otra forma, no se hubieran, no hubieran caído, no hubieran caído, por eso tuvo que hacer una, estra, una estrategia tan complicada, tan ruin, tan ruin y tan cobarde, como la de hacer caer a, Adam, a Eva primero, y luego a Adán mediante engaños, de otra forma, no se hubieran unido a la causa de no hubieran estado en contra de la causa de, de Micael. Oye, Entonces, dime, es ¿no? Sí, no, no, no, sí, sí, sí, pero yo, yo quería preguntarle ya a Flor lo siguiente, después, como siempre, después de haber arreglado todos los, los pleitos, san, sanfarranchos que hay ahí en todo, en cada universo, pues Micael volvió a desaparecer y en su cuarta misión, ¿no? ok, y empezó una cuarta misión de autodormamiento, ¿te acuerdas? ¿Cuál ¿Cuál fue? Yo, yo, yo me acuerdo que de buenas a primera eh, desapareció y en el mundo 462 del sistema 84 de la constelación 3 eh, llegaron las emisiones universales de, de Ubersa con una noticia que decía informamos de la llegada sin anuncio de un serafín, un serafín desconocido acompañado por un supernafín solitario y por Gabriel de Salvington. Y este serafín, no registrado, califica en la orden de Nevadón, y llevaba potenciales certificados por Manuel de Salbuntón. O sea, el cuarto auto fue en forma de serafín. Fíjate qué increíble serafín, o sea, como decía Jorge, no empieza desde más arriba va poco a poco bajando en la escala de, de, <risa> este, de órdenes, ¿Ya ¿no? ¿Ya algo? ¿Ya algo más cercano? Ya cada vez más cercano a los niveles más inferiores. Pero imagínense un serafín con la diversidad de, de cosas que hacen esos seres. O sea, sí. yo pienso que esto este ha de haber sido uno de los capítulos más impresionantes para Michael. Pues imagínense las cosas que he de haber visto, las misiones que tuvo que haber, que haber cumplido. Por, sobre todo por todo lo que hacen los serafines. ¿no? Los serafines son los, eh, no los, los, los, los, los plomeros, los técnicos del universo. ¿no? Hacen de todo. Sí, fíjate que nos dicen que estuvo ausente como 40 años ¿no? y dicen que, que su asignación última o terminal fue como consejero y asistente de una misión de auto-otorgamiento, imagínate, con otro auto-otorgado, ¿no?, de un hijo instructor trinitario, que sabemos que viene también de arriba, en este mundo, y esta dice que nunca a través de estos siete años de asignación, el hijo instructor trinitario se dio cuenta ¿De quién era su asociado seráfico? Imagínate la sorpresa que se pudo haber llevado después al darse cuenta que su asociado seráfico era nada menos ni nada más que el soberano del universo local, ¿te imaginas? Sí, sí, este, un hijo auto-otorgado ayudando a su hermano auto-otorgado también, ¿no? pero encubierto. Ah, imagínense, qué increíble, sí, ¿no? Sí, encubierto. Imagínense ya cuando se enteraron de qué se trataba. Y eso, imagínense con la, la cantidad de, de, de, de, de relaciones que hizo, hizo Micael en forma de serafín. Están en una misión de auto-otorgamiento, todo lo que tuvo que ver. Todo, eh, me imagino que este tipo de auto-otorgamientos también, porque no solamente los Migueles se auto-otorgan, ...también otro tipo bueno, de seres pero, para pues, de... ...se dice que... ...que ninguno sabía... ...quién era... ...cuál era el serafín que era... ...el auto-otorgado... ...Mijael de Nevadón... ...porque hasta... El, eh, ...hasta ahora... ...bueno, dicen que... ...todos los serafines son tratados con un... ...con una consideración... ...un respeto mientras él estuvo ahí... ...porque no sabían... ...quién era a su lado... El, el este Micael. O sea, sí. él él todos los Serafines eran tratados muy con mucha deferencia porque pensaban que cualquiera podría haber sido Micael. Oh, sí, eso es importantísimo, pero yo creo que ya en este viaje, Flor, estamos hablando, ya han pasado Micael que ya había pasado Micael a través de las experiencias Autootorgadoras de tres órdenes de sus hijos universales creados los Melquisedec, los Anodandec los hijos materiales, los serafines ¿ok? de ahí ya venían luego venían a algún tipo de, de, de a ¿cómo se iba a personalizar? sí, así es, así es, cada vez cada vez va más abajo en la escala ¿no? en es y, y otro, otro efecto secundario positivo De, de estos autotorgamientos es la dignificación de la criatura, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, así como ahorita decía la señora Irma, cuando ya tú ves a tu par con respeto, porque a lo mejor es tu creador, dignificas a tu, a tu especie, a tu, a tu rango de criaturas. Que, que de eso deberíamos aprender bastante nosotros acá, ¿no? Y más nosotros sabiendo que llevamos eh, el espíritu de la verdad, de la chispa divina, la rutas de pensamiento, etcétera. Deberíamos nosotros de también respetarnos un poquito más y ver en el otro a Dios. Porque así ha sido. Ese, ese efecto tuvo que haber tenido en cada uno de esos otorgamientos para esas criaturas, ¿no? O sea, si un Dios vino y fue uno de nosotros, pues quiere decir que somos importantes. Quiere decir que valemos algo. ¿Verdad? Entonces, eso dignifica a la criatura. ¿Verdad? Este, acerca a Dios a la criatura. Ese es un efecto tan importante De ahí que encaja tan perfecto este plan de, de, de ascensión de nosotros... Y hasta cierto punto descenso de los dioses hacia nosotros... Criatura y dios encontrándose... Eso a los ateos les, les molesta muchísimo, ¿eh? O sea, Muy les bien. molesta muchísimo... Pero te quedas corto es porque... Jorge, te quedas corto porque ya a partir de ahí... De lo que estamos conversando, entramos a la quinta... Este, ¿Te acuerdas, Irma, cómo era la quinta, el quinto otorgamiento...? En, esta, en este auto-otorgamiento Micael Vino a, a Formar parte de una etapa De la evolución mortal O sea, se encarnó en un mortal Ascendente ¿sí? Que ya estaba plenamente oh. Desarrollado y capacitado Él llegó a, a ser Un mortal ascendente en esta ocasión ¿sí? en el, Este mortal Se llama Atent ¿Qué? Oh, ¡Ay, se me olvidó Eventos. el nombre! Eventos. ¿Perdón? Eventos. Eventos. Ese es el nombre, sí. Y era uno, un mortal bastante eh, capacitado, ¿sí? ¿sí? En efecto, en efecto, tal y como lo comentabas, María me quedé corto porque esta es una etapa intermedia también muy importante, ¿no? O sea, no solamente conoció el estado de las criaturas, sino también la forma en la que esas criaturas ascienden. Eso es una gran enseñanza, ¿eh? Sí. Y, y fíjate, Jorge, como dices, el hecho de que Micael haya actuado personalmente en el papel de un mortal ascendente prestó nuevo y adicional interés a todo el esquema de progresión de la criatura, o sea, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, crea un nuevo... Eh, antecedente y precedente, ¿no? Hacia arriba y a través de todo el universo local y de todo el superuniverso, ¿no? En ese, en ese entonces fue cuando se vinieron dando cuenta todo, todo su séquito que, que él... Eh, podía dar sus otorgamientos hasta llegar a ser un mortal evolucionario fue cuando se dieron cuenta que él podía llegar a esto a ser un mortal de carne y hueso ¿sí? porque vino desde arriba hasta, y ya iba en los mortales ascendentes en su quinto auto-otorgamiento sí, pero yo pienso que es, ¿te acuerdas, Lore? vivió y funcionó en Uversa por un periodo de Creo que fueron 11 años del tiempo estándar de Orbontón. Sí, más o menos, sí, por ahí, más o menos. Sí. Ajá. Y este recibió asignaciones y llevó a cabo los deberes de un mortal espiritual en común con sus semejantes provenientes de los varios universos locales de Orbontón. ¿No? Claro. Él... Sí, sí. Y, y, sí, fue formado, sí. Dice, y que en todas las ocasiones demostró ser merecedor de la confianza y fe de sus superiores y también... Mereció al mismo tiempo, infaliblemente, el respeto y la admiración leal de sus espíritus semejantes, ¿no? Awesome. Como morcidente. Y, y esto también significó un sello de certificación al programa de ascensión, del cual me imagino que ya empezaban muchos a dudar y a tener ciertas dudas. Bueno, sabemos lo que vino después. ...desde que esas dudas empezaron a germinar, ¿no? De que, bueno, pues, ¿para qué invertimos tanto tiempo? Etcétera, etcétera. Ahí está la saga de la, de la rebelión de Lucifer... ...que les, les, los invitamos a escuchar, amigos. ¿Qué tal les está pareciendo este mensajero Durantia? Estamos hablando sobre los siete auto de Miquel de Nevadón. Un tema muy interesante para entender realmente el porqué... ...un dios como Miquel de Nevadón viene a vivir con nosotros... ...o vino a vivir con nosotros... Este, ya más de, de, de 2.000 años, este, no solo a, no, no a, no a sacrificarse, no a ser el cordero, sino a adquirir experiencia, a dignificar a la criatura. Vean todo lo que hemos hablado de este proceso de arriba hacia abajo que, que durante mucho tiempo, millones de años, Micael estuvo realizando para finalizar su séptimo otorgamiento que le tocó aquí. O sea, vamos, todo hay una, hay una justificación del por qué. Actúan así los dioses, los dioses no son caprichosos, los dioses no, son, no están loquitos, o sea, hacen las cosas por un porqué y la verdad lo hacen muy bien. Vean cómo Micael dejó su huella en cada tipo de criatura donde se autotorgó, siendo referente, siendo ejemplo y sobre todo dignificando esas criaturas. Imagínense ya siendo un montar ascendente, todo el mundo se dio cuenta, al menos en el lugar donde él se, se autotorgó, de que ah, entonces el plan de ascensión es importante. O sea, para que Micael venga a vivir como una criatura que está ascendiendo, esto es importante. Imagínense la motivación que le dio a sus contemporáneos ascendente. Claro. O sea, todos ganan con este esquema. Por eso es que el, el, el, el plan autotorramiento es muy efectivo y muy bueno. A mí, me Flor, gusta mucho. A, a mí me gusta mucho una escena, ¿te acuerdas que un día estábamos hablando, Flor, que estaban todos Alventón ya reunidos ahí y se habían, ya estaban ya súper familiarizados con que Micael les tenía esto que se iba a otorgar y aquello de otra cosa nueva y como era propio de Micael indudablemente que pues reunió a todos los residentes del planeta central y por primera vez ahí se atreve a revelar al resto de su plan de encarnaciones anunciando que pronto saldría de Salvington con un propósito de asumir la carrera de un mortal moroncial en las Cortes de los Padres Altísimos del Planeta. Pero a mí me parece que es extraordinario que luego que oyeron ellos por primera vez ese anuncio, dijo algo importantísimo, de que su séptimo y final autotorgamiento se realizaría en semejanza de la carne mortal en algún mundo evolucionario, o sea soltó la bomba antes de que pudiera, o sea ya tenía todo el mundo ahí en ascuas sabiendo qué cosas se le ocurriría claro y para ese tiempo se decían en algún mundo evolucionario todavía no estaba dicho en cuál ¿no? o sea se fue mucho, hace mucho tiempo todavía no lo elegían ¿no? todavía no, no elegían no, nada, Abraham, no, nada, nada, todavía Imagínale. sí pero Imagínale. viene la sexta la sex, viene aquí el sexto de Flor, cuéntanos Sí, no, y además, ¿sabes qué? Pero voy a tomar las palabras de Jorge porque me encanta dignificar a la Cristo, pero eso me encantó. Qué linda definición, Jorge. Dice, bueno, eh, cuando Micael regresó de este, eh, volvió de este autoautorocamiento moroncial, que fue en Edantum, la sede de la central de la constelación número 5, Eh, esto nos dicen los, los eh, reveladores, ¿no? dice fue aparente para nosotros que nuestro creador se había vuelto una criatura como nosotros, fíjate qué hermoso, y dice que el soberano del universo era también el amigo y ayudante compasivo, aún de las formas más bajas de inteligencia creadas en sus reinos dice, habíamos observado esta adquisición progresiva del punto de vista de la criatura en la administración universal antes de llegar a este punto, porque esta había ido apareciendo gradualmente, o sea, esa misma experiencia que dice Jorge también, eh, se va tomando, realmente eh, se va adquiriendo ¿no? la, la, la, la sabiduría, pero además se va también mostrando, se va, la, la gente alrededor la va persiguiendo, ¿no? como dice ahí, porque esta había ido apareciendo gradualmente, Eh, indiscutiblemente se percibe entre las órdenes alrededor eh, todo ese cambio que hay dentro de, de la persona, dentro de esta personalidad maravillosa que es su soberano, ¿no? Y dice que se hizo más aparente aún después del autoautorramiento como, como mortal morontial. ¡Qué lindo! Y bueno, ya después como carpintero en Durante, pues mucho más, ¿no? ¿Alguien se acuerda de, de qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Todo Nevadón continúa hablando de qué. Continúa hablando, pues, de, de las muchas obras de su gobernante soberano cuando éste actuaba, pues, en Dantún, porque en Dantún era la sede central de la Constelación 5, auto-otorgado, uh -huh. indudablemente, en un mortal moroncial en ascensión evolucionaria, y creo que, pues, uh -huh. a, habiendo sido probado en todos los campos, como lo son sus semejantes, en todos los mundos materiales reunidos, pues, en la entera constelación de su residencia, Ahí fue una cosa espectacular. Creo que se va poniendo cada vez más interesante, más interesante, la las presencia de, de, los, de cada uno de los atortomientos de Micael, ¿no? Ahí vamos. Y nosotros ya como mortales, moronciales, ya no podemos quejarnos de nadie, titita, porque él lo hizo es, perfecto. Exactamente, o sea, ya, ya, nos, ya nos quitó la coartada Micael, ¿eh? Eso de aquí, es que la vida moroncial es muy difícil porque... No, no, no, mi amigo, o sea, este, miren, vengan a ver la historia de este ser moroncial, que sabemos, porque ahí sí, ellos, eh, no, no sé si lo especifican exactamente, pero ahí sí supieron exactamente cuál era ese ser, ¿no? Porque se le reconoció como tal, ¿no? Ah, no, claro. Ahí ya, ahí ya hubo conciencia de que ese ser moroncial era Micael, o sea, ahí ah, ya bueno. hubo, un, se destacó un poquito más, ¿no? El asunto de los ornamientos, dejó de ser tan top secret. A, a mí me gusta mucho, ¿sabes qué pasa? El, ¿Tú te acuerdas que el anuncio público fue el anuncio público de cuando Micael había seleccionado, ¿por qué habían seleccionado a Orantia, Flor? ¡Oh, eso fue lindo! Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Jorge, cuándo fue? ¿Se acuerda de él mismo cuando fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, fue cuando... ¿Cuál? Eh... Fue cuando, poco después de que oímos acerca de la contumancia de Adán y Eva. fue pues Cuando él decidió venir a Aurantia en su último y séptimo auto-otorgamiento como mortal evolucionario. Sí, eso, eso está dedicado a todos aquellos que, eh, que critican precisamente a la inacción. Esa acción de, de los dioses ante pues, las múltiples tragedias que ha, que ha tenido nuestra humanidad. ¿no? A la hora de que, de que sus enviados, sus elevadores biológicos, fallaron, ahí ya estaba Miquel pensando en nosotros. Obviamente no lo iba a hacer de inmediato, todo esto lleva un proceso. Pero el anuncio, o sea, lo que detonó las alarmas de que Urantia era el lugar precisamente donde él quería hacer su último... Y más importante y más riesgoso auto-otorgamiento era aquí. ¿Por qué? Porque nuevamente este mundo, oye, que cayó en la rebelión, cuyo príncipe planetario falló, le mandamos elevadores biológicos y los hacen caer. Ah, yo voy a ir, yo voy a ir, ¿verdad? Sí. Buscando de nuevo, buscando de nuevo las circunstancias difíciles, buscando de nuevo el sacar el mayor provecho a los auto-otorgamientos. Eso es un gran ejemplo, amigo. No hay que tenerle sí. miedo a las... Sí. Y muy difícil porque en todos sus anteriores auto-otorgamientos, él ya se presentaba como un ser completo. Más, sin embargo, aquí en Urantia vino como un ser indefenso, como un niño nacido igual que todos y cada uno de nosotros. Claro, y na nadie lo conocía, ¿verdad? Eh, ¿Perdón? que digo que nadie sabía que vendría que aparecería en este, en este mundo como un infante desamparado sí. hasta el momento porque siempre había parecido como un infante sí. desarrollado a lo mejor se creía que iba a ser que iba a parecer igual que le ocurrió a la machiventa, ¿no? Sí. a la creían que iba a ser así ya un adulto hecho de y derecho llegar aquí y enseñar a mis amigos o sea, todavía más difícil, le, le metió un factor más de dificultad y, y ese es el gran mérito, la verdad, o sea Eh, eh, el séptimo tatuamiento, el, el último que realizan todos los Miguel, este, definitivamente él se aventó a lo más difícil, a lo más difícil. Claro. Y bueno, sal, sal, salió a ir oso, ahí están, ahí están este, los textos del libro que hablan al respecto. ¿no? Entonces, eh, vean como amigos, este, desde el nivel de los dioses hasta el nivel de los mortales, que todo se aprende y las criaturas también aprenden. Eso, eso también es, los auto-otorgamientos auto son, son acciones que toman los dioses para que todos ganen, Todo, eh, eh, son puros beneficios, no hay contras en este proceso. Eh. No hay Adem no. Además que en este auto-otorgamiento, a pesar de ser el más riesgoso, porque vino como un bebé desamparado, es, es en este auto-otorgamiento... El que lo colocaría en el trono Como soberano indisputado de, Y supremo del universo Nevadón ¿Sí? Es muy interesante ver que mm, Casi un tercio De siglo De nuestro tiempo Los ojos de todas las, las Personalidades del universo Estuvieron dirigidos hacia Urantia, este pequeño planeta Por la estancia de Micael, aquí Sí Es cierto, y todas las inteligencias se dieron cuenta de que estaba eh, en progreso el último autotorgamiento, pero además había algo bien importante que tenía que hacer. ¿Se acuerdan qué era? Sí. Durante mucho tiempo se había sabido de la rebelión de Lucifer, ¿no? Entonces, esta lucha iba a ser difícil. Ese autotorgamiento iba a ser difícil. Así es, y, y su hermano, Emanuel... Habló con él y le dijo, y tienes que enfrentarlo como hombre. No, no. Y él también pedía no tener ayuda. Él lo iba a hacer por su, por su fe y su amor hacia el Padre. Bueno, Muy bien, ¿les parece, amigos? ¿Les parece que ya como parte final de este, de este mensajero durancia tan especial, donde estamos entendiendo, donde estamos dando el contexto previo, A, a, a, al nacimiento de la Nazaret aquí en nuestro planeta, donde estamos atendiendo el porqué. El porqué un Dios viene y se auto-otorga a sus criaturas. Ya, ya entendimos ahora sí, ¿no? Este es uno de los capítulos, amigos, más conmovedores del libro Urán. Este es uno de los capítulos que se recomienda leer este, habiendo leído todo lo demás. Porque si no, no lo entiendes, no le, no le das la justa dimensión. Aquellos que empiezan por la cuarta parte del libro durante, está bien, muy bien, vale. Pero esta parte de los autorramientos auto es indispensable leerla previo a esa cuarta parte, porque es donde ya te das cuenta lo sublime de esta misión. Vamos, no era un jueguito de niños este asunto, no era un capricho, no era, una, no era un este, eh, eh, bajar simplemente por bajar para, para, para emancipar a, a la raza humana. No, mis amigos, esto es más completo pero más bello aún todavía. Es un proceso muy bello. Eh, si un Miguel no quisiera auto-otorgarse y pasar por estos siete auto-otorgamientos, ¿qué le pasa a un Miguel que, que no lo hace? Creo que nunca ha testido ese caso. Pero. Ah, híjole, no sé. Nos, uy, estaríamos, estaríamos fritos. Pero, simplemente a lo mejor su, su universo no no se potenciaría tanto, ¿no? Porque creo que no le quitan... Vamos, el hecho de no auto-otorgarte eh, no, no te quita tu, tu puesto, ¿o sí? Ah, no, ellos tienen que hacerlo, tienen que cumplir con el reglamento para posicionarse como soberanos eh, supremos, como totalmente ganado su, su, su soberanía. ¿Mm? Y, pues, bueno, me imagino que eso jamás ha pasado, ¿no? Si no estuviera no lo hubieran puesto dos, tres capitulazos ahí del libro Urantia hablando de esa historia, ¿no? no me imagino que nunca ha pasado o sea, Oye, cabalmente, hacer... además además una cosa Jorge, no era, no era obligatorio o sea, él le había cumplido ya con, con hacer lo que tenía que hacer para ser soberano, o sea, y ahí vino ya la parte que él asume en volverse, en, justamente encarnarse como un marcado planetario que era espectacular, pero a mí me gusta esta sí. historia, a mí me gusta esta parte, Flor ¿Cómo, ¿cómo le pusieron? porque a todo eso estamos hablando que efectivamente hubo un niño que se encarnó Micael de Nevadón que era un hijo divino paradisiaco y el creador de este entero universo local de cosas y seres fíjense y se aparece acá decide ¿cómo se, cuéntanos pues Flor hombre, ¿cómo bueno, se aparece este niño? Este, que, ¿o no? ¿en dónde? ¿en dónde apareció? Llegó aquí eh, a Orantia, el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. Aquí tenemos un detalle que, que va, vamos a tener, con el cual vamos a tener que trabajar, porque nuestros calendarios andan ligeramente de pasados, pero eventualmente lo vamos a entender. Jesús no nació en el año 11, no como lo tenemos eh, actualmente programado, ¿no? sino nació antes, en el año 7 antes de Jesucristo el español Josué Ben José fue el niño judío que fue engendrado y nació en el mundo tan como cualquier otro bebé ¿qué significa tan como cualquier otro bebé? que fue concebido como producto del amor de dos personas que se aman y que ya estaban casadas además se y eh, lo único eh, detalle excepcional o particular fue que ese bebé que ya estaba que acababa de concebir María en ese, en ese enteón insertaron eh, la, la persona divina, de Micael, de Levadón un hijo divino para paraliceo, creador de este entero universo, como dices Maydán, de cosas y, y seres ¿no? y cosa curiosa entre las parejas que, que escogieron para ver quiénes serían los padres de, de Jesús, Gabriel justamente escogió a la pareja formada por José y María ¿por qué ellos? ¿por qué ellos? ¿qué cosa fue? ¿qué cosa diferente había? ¿por qué ellos? Bueno, por su herencia genética, por su eh, lugar donde estaban, el lugar donde estaban tenía que ver para la, la determinación de las enseñanzas, luego la herencia genética porque buscaban el, el, el mejor balance entre todos los, los agravantes para dar un mejor, el mejor producto para el futuro, ¿no? para una mejor siembra finalmente, para que el mensaje que él traía eh, tuviera mejor resultado. Muchos, y aquí en este caso eh, invito a todos nuestros amigos que nos están escuchando a que, a que lean toda esa parte porque son muchas variables que están involucradas en ello, no nada más fue que, que, que María de momento, no, no, no, hay muchísimos detalles involucrados el lugar, la época la forma, eh, la genética la genética juega un papel bien importante y es algo que hemos tenido divorciado entre el concepto religioso y la parte científica En el momento que juntemos ambas, nos vamos a dar cuenta de lo bien que entrelaza la ciencia con la religión, porque al final todo es uno, todo es uno. Pero sí. bueno, ya empieza el embarazo, eh, transcurre el embarazo, María obviamente, bueno, ya sabemos que Gabriel se le había aparecido a, a, a María, ¿no? Y le dice que va a tener un niño, y vamos a saltarnos al día del, del nacimiento. Ya estamos a punto, estamos hoy a día 18, hoy estamos a día 16, ¿no? No, 16, 17. Faltan bien poquitos días para el aniversario del nacimiento de, nuestro, de nuestra actitud. ¿Alguien quiere, se acuerda cómo fue la noche, cómo pasó María la noche? Bueno, dice, to, bueno, todo mundo cuenta que durante esa noche María estaba pues inquieta, ¿no? manera que tenía los dolores, no dormía mucho y cuando al alba dice que los dolores del parto yo pues ya le habían evidenciado y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo y habían unas viajeras que estaban con ellos y pues dio a luz un niño varón llamado Jesús de Nazaret que era en realidad la, el, el ser más importante que la trascendencia que iba a tener en nuestra vida, pues lo envolvieron, mira, como todos los niños. Los niños los salen, perrean, lloran, hacen todo, e inmediatamente los envuelvan con protección, con ropitas, porque María había traído pues, con precaución y los puso en un pesebre cercano a donde estaba, ¿no? Ahí había nació El niño prometido, dicen mucha gente. Es decir, de la misma manera que todos los niños antes y después, pues hemos llegado al mundo. Unos más pesaditos que otros, unos más <risa> flaquitos que otros, pero todos arropaditos, igualito, para que pudiéramos entrar dentro de lo que es la vida. ¿no? O sea, como cualquier ser normal. Claro. Y bueno, sí. al octavo día, de acuerdo con, con la práctica judía, Eh, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, que es lo que equivale a... a, a, a, a, a su, ¿no? Bueno, a, a, nuestra, a nuestro guión. Eh, Exacto, y la verdad esta es una gran enseñanza, ¿no, amigos? El, vean, vean todo el trabajo, toda la logística que hubo detrás del séptimo otorgamiento de Micael. O sea, vean todas las personalidades que intervinieron, escogieron la mejor familia, escogieron el mejor... Bueno, el mundo ya estaba elegido de acuerdo a las circunstancias de la rebelión, pero escogieron a la mejor familia, el mejor lugar, la mejor genética. Eh, eso es algo que debemos de empezar a emular acá, sobre todo en Latinoamérica y en el tercer mundo, amigos. ¿eh? O sea, vamos tomándonos bien en serio el traer hijos al mundo. Este, si los dioses se lo toman muy en serio, y más en este séptimo tutoramiento, que era la misión final, definitiva de un creador del universo, pues nosotros deberíamos de tomar un poquito ese ejemplo, porque la verdad es... Eh, es conveniente vean para una misión importante que es la vida de cada quien de, de, de, de a tu vida de, de aquel que ahorita nos está escuchando en el podcast en la radio es, es igual de importante que la de Micael es igual de valioso y la vida de tus hijos también entonces si los dioses se toman tan en serio el traer una criatura a este mundo pues nosotros también deberíamos de hacerlo con mayor razón porque estamos aquí porque nosotros no tenemos esas ventajas que tienen los dioses ¿verdad? Todos son lecciones, todos son lecciones en esto de los auto-otorgamientos. ¿eh? Claro, y, y analizando lo que fue el auto-otorgamiento, eh, mmm, de acuerdo como nos dice un Elquisebeck del de de revelador, ¿no? la aspiración de él, o sea, no era la perfección de gobierno gobiernos, sino la supremacía, fíjate, no es nada más la perfección, sino supremacía, vamos más allá, administrativa, como incorporación misma de la sabiduría universal y además de la experiencia divina del Ser Supremo, o sea, la deidad experiencial, iba más allá, ¿verdad? Hoy en día Micael combina en su soberanía personal la voluntad divina de, fase siete, de la, fase, siete fases de, las, de los creadores universales con experiencia de la comprensión de sus criaturas a través de vivirlas en carne propia, ¿no?, de su universo local. Y entonces, de este modo, la administración representa poder y autoridad lo más alto posible, en la, la mayor altura posible, porque estará libre de toda su posición arbitraria. O sea, ya nadie le puede rebatir nada, porque él, por experiencia propia, lo ha logrado todo. Entonces, Flor, su poder era ilimitado, ¿por qué? Es que se deriva de la asociación experiencial, ...con las deidades del paraíso. Y su autoridad dicen que era incuestionable. Es que fue adquirida a través de una auténtica experiencia... ...de semejanza de la los... secundaria. Vivir la vida como una criatura... ...experiencia adquirida... ...en vi... vivencia, ¿no? Y su soberanía decía... ...se establece que era suprema. ¿Sí? Sí, porque abarca al mismo tiempo... ...los puntos de vista séptuples de la deidad del paraíso... Y además, lo que lo, que, eh, te lo expresa tan bonito Jorge, ¿no? O sea, el punto de vista de la criatura del tiempo y del espacio. Y además, sentando precedente para la misma criatura. Eso, eso es verdaderamente algo maravilloso y que yo, no, yo nunca sabía. Gracias al libro Durante, ahora sé que es todo lo que hay detrás de, de, de la persona de Jesús. O sea, hay muchísimo que desconocemos. Es impresionante. Para asumo que también tenía eh, limitaciones, etcétera. Eh, ¿Recuerdan alguna limitación? Sí, de hecho, ahorita, ahorita podemos, podemos hablar precisamente de las limitantes que, que implicaba este séptimo tutoramiento, las recomendaciones para un Dios. Yo tengo un podcast que, que, que así lo titulé, las recomendaciones para un Dios. ¿Por qué? Porque pues, oh. el pues, Dúgono bueno, Saren no traía carta abierta a hacer lo que se le pagara la gana aquí. ¿eh? <risa> o sea, obviamente, él, él, venía, él venía con una misión especial y muy consciente de lo que iba a hacer, pero, hey, tenía sus limitaciones porque aunque ustedes no lo crean, amigos, ustedes que nos están escuchando en la radio o en el podcast, los Micaeles tienen seres superiores a ellos, tienen hermanos superiores, tienen consejeros, ¿verdad? O sea, nada de esto que ocurre en el universo ocurre por azar. No hay caprichos, los dioses no son caprichosos. El capricho está aquí, a lo mejor en los mundos morontiales, pero no se acaba. Y esa es la parte en la que me gustaría que, con la que termináramos este mensajero durante, porque es algo también... Inédito, inédito, ninguna religión del mundo ha tocado, ni religión, ni secta, ni, ni filosofía, ha tocado esto que vamos a hablar ahorita. ¿Quién, le, ¿Quién se le puede recomendar a un Dios para cuando venga a vivir con sus criaturas? Oiga, oiga, no, a, mí, a mí me encanta, me encanta, es una de las pocas cosas que me emociona profundamente. Bueno, Manuel le dijo ¿no? que actuar en nombre del de, Padre y, y el Padre indudablemente que le da el consejo y le dice y, ahí, y aquí me voy a poner sumamente seria ¿eh? decía, te aconsejo te encargues de terminar técnicamente con la rebelión y hacerlo como el hijo del hombre así como una criatura mortal del reino que en su debilidad es hecho poderoso por la fe sumisión a la, sumisión a la voluntad de tu padre entonces Tenía que actuar como maestro, prestar atención a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. Y ahí me quedo porque de verdad este, me, a mí me emociona esta parte, ¿no? Sí, venía a iluminar. ¿Te acuerdas, Irma? Venía a iluminar. A curar a las almas de los hombres. Exacto, sí, también. La tierra, emancipar las mentes de los viejos temores, uh -huh. tabú y supersticiones que el hombre arrastra a través de los siglos. Venía también a atender el bienestar físico y la comodidad material, porque ya podemos tenerla ahora. Todavía hace un par de siglos era difícil. Venía a vivir una vida religiosa ideal, para inspirar y edificar a todo el universo. O sea, la idea era vivir una vida en Urantia para inspiración y ojo, no como ejemplo, para inspiración de todos los seres de todos los mundos de Nevadón y de todas las generaciones por venir. O sea, no dice, ok, miren, acá está, replíquenme, replíquenme, vamos haciendo lo mismo, sino es inspiración. Ahora sí, Flor, síguelo. Derramar el espíritu de la verdad, ¿se acuerdan del espíritu de la verdad? ¿Y qué marcaba esto? Marcaba una gran diferencia, porque ¿qué sucede a partir del espíritu de la verdad? Que todos los seres humanos pueden adquirir un ajustador del pensamiento. Antes, de Pentecostés, antes de la llegada del Espíritu de la Verdad, había ajustadores del pensamiento. A partir de ese momento, todos los seres humanos pueden obtener un ajustador del pensamiento, y eso es un campo, ¿no? Le dice Emanuel, la gran misión de tu encarnación mortal, de revelar a tu Dios, tu Padre en la carne, y especialmente a las criaturas de la carne, Pero aquí es algo bien importante, dice, hacer una nueva revelación del hombre a Dios. Y es lo que tú estabas diciendo, poner en un papel digno la, el hombre, la, la criatura mortal, o sea, crear una nueva imagen del hombre ante Dios. Esa es lo más, una de las cosas más hermosas que, que, que hizo él, y él lo logró. Muy ¿no? bonito. Y es lo muy, cumplió cabalmente, Así es. Y además, este flor, no me vas a decir que no es una o sea, no sé, no encontró, nunca encontró la palabra, pero me parece extraordinariamente tierno, algo así como que ese, ese to... a pesar del trabajo enorme que se venía, era con esa dulzura que le dice, ¿no? Y harás una nueva revelación del hombre a Dios. Imagínate. Ajá. ¿Ven? Es, es impresionante sí, y con todo, el, con todo el contexto de ese momento con una rebelión encima o sea, no, no, no, era complicadísimo e indicarle esto es precisamente el, el darle toda la importancia que tiene este proceso sí. todo este gran proceso de, de un Dios bajando al nivel de su criatura entendiéndola, aprendiendo de ella aprendiendo de ella, ojo amigos ¿eh? ojo claro. para aquellos que critican a Dios De que, ...de que le valemos gorro... ¿eh? O sea, ...aguas, aguas con eso... ...porque Dios, tu Dios creador... ...vino a aprender... ...de ti, de los tuyos... ...a dignificarte y sobre todo... ...y sobre todo... ...a este, darte una nueva esperanza... ...una nueva luz... ...y el regalazo que nos dio con el Espíritu de la verdad... ...o sea... ...puros beneficios amigos, puros beneficios... ...y, y, y a innovar... ...a dar una nueva imagen, mira dice... Le, le dijo Manuel, ilustra con tu corta fe en la carne, como nunca antes, que nunca antes se había visto el rodador hablando de todo el universo local dice, las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un humano conocedor de Dios durante su corta carrera de existencia mortal, con eso nos está diciendo que todos sí podemos, o sea, él se fue el procedente, ¿eh? para que todos podamos ser eso la posibilidad De un humano de la posibilidad de alcance de un humano conocedor de Dios imagínate nada más o sea que ya, ya no podemos decir no se puede porque ya hubo alguien que, que, que sí pudo y que ya nos dijo que sí se puede entonces ahora ya no nos podemos fijar ¿no? <risa> no y además yo recuerdo que eh, me pareció así increíblemente emotivo es cuando le dice Y descenderás a urantia en semejanza de carne mortal. Y viviendo la vida de un hombre de tu tiempo y generación, actuarás de tal manera que ilustrarás para todo el universo el ideal en una técnica perfeccionada en el compromiso supremo de los asuntos de tu vasta creación. ¿Qué quiere decir esto? El logro de que Dios, buscando al hombre, lo encuentra. Y el fenómeno del hombre que buscando a Dios lo encuentra. No me van a decir que no es bonito, pues. ¡Qué hermoso! Repítelo. A ver. Este, con ese último párrafo yo creo que se resume todo este asunto de los autoestogamientos, ¿no? Sí. Es, es eso, es la esencia de todo esto que estamos hablando. Uh -huh. Sí, Pero sí. verdad que esto suena más... ¿Verdad que esto suena más divino que el hecho supuestamente aceptado de que Dios mande a su hijo a un sacrificio? ¿verdad que esto es más, del, más Dog Style, más estilo de divino. No, pero, pero es, que, es que te puedes imaginar... Si tú, si tú lo trasladas en la vida humana ahora, como carne mortal que nosotros somos... Cuando logras entender esto, a mí se me estruja el corazón solamente cuando siento que me estás diciendo, imagínate que tu padre en todo tu amor te dice, y descenderás a Urantia en semejanza de carne mortal, o sea, así vivitos y coleandos con carnecita y huesito y todo ya, y viviendo la vida de un hombre de tu tiempo y generación, o sea, no estábamos ni, ni tampoco pues, por la época de Adán y Eva ni tampoco pues, en la era espacial y actuarás, dice, de tal manera que ilustrarás para todo el universo o sea, lo que tú hagas se va a reflejar y se va a escuchar y se va a saber el ideal de una técnica perfeccionada en el compromiso supremo de los asuntos de tu vasta creación, y dice el logro de que Dios buscando al hombre, lo encuentra Y el fenómeno del hombre que buscando a Dios lo encuentra. Olvídese. Sí. Por eso sí. yo termino, sí. yo termino llorando siempre cuando leo estas cosas. ¿sabes? Cámbianme. Los... Verdad, y esto, y esto es este, esto es conocimiento exclusivo del libro durante eh. No hay otro, no hay otro lugar donde puedas leer esto, eh. Entonces, sí. amigos, si ustedes apenas están comenzando a leer el libro Durantia, paciencia, mis amigos. Paciencia, es cierto, sí pareciera que es muy difícil el libro, pero, pero una vez que lleguen a esta parte de la cual estamos hablando, de los auto-otorgamientos, van a agradecer todo ese esfuerzo, esa paciencia que tuvieron, porque van a entender, esta es la parte culmen, se podría decir, de, del libro Urandia antes de ya empezar a relatar la vida y, lo, la vida y obra de Jesús de Nazca. Pero es muy importante llegar a esta parte porque es donde ya, Toda esa mitología católica, cristiana, puré, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que nos han venido a vender que como espejitos, como espejitos, como ese gran engaño que ha sido todo eso, se derrumba. Y a partir de esa, de haber derrumbado todo eso, vuelven a crearse los cimientos de la, de, del verdadero mensaje de la cuarta revelación epocal, que es la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, esto de los otorgamientos es muy importante, Miguel. Y Jorge, tú al principio, al principio del programa dijiste que era importante que se leyera todo el libro desde el principio porque leyendo el libro desde el principio entiendes el contexto, el marco de referencia de todo lo que sucede para poder entender de mejor manera lo que es el otorgamiento. Oye, Flor, pero también hubieron otros consejos y admoniciones finales, sí. ¿te acuerdas? Ah, oh, sí, sí, ya ese para, para final también, ¿no? Para, Eh, bueno, Emanuel eh, le dijo eh, ya en o sea, porque vamos a, a, a decir esto los dioses crean las, los universos pero también ponen reglas y lo más curioso es que los mismos dioses son los primeros que cumplen las reglas siguen las reglas y obedecen las reglas uh -huh. entonces dentro de los consejos y admoniciones finales, eh, que Emanuel le da a, a Jesús, bueno a Micael de Nevado, le dice Y ahora, hermano mío, te sugerimos, pues, uno, dice, vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas. Fíjate, vive tu vida familiar. O sea, él no venía a ser nada extraordinario sino a seguir la, la regla también de aquí, ¿no? A adaptarse. Te dice también, evita todo embrollo con la estructura económica y los compromisos políticos. Dice, no. bajón y ¿Te acuerdas? Bajo ninguna circunstancia, Mayrán, ¿interferir en qué? O sea, y la evolución. Es... No podía no, nada de interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva. O sea, ¿qué más? Claro, hubiera alterado la evolución del planeta también, ¿no? Ya, ah, sí. y este es bien importante. Ese es uno de los más importantes que hoy en día deberíamos entender. ¿Qué le pidió que evitara? O que no cultos, que no hubieran cultos organizados, o sea, organizaciones éticas y segregadas ¿no? Exacto Pero también entonces dime una cosa entonces tu vida y enseñanza están destinadas a hacer qué, ¿qué cosa es lo que le marca Emanuel? Patrimonio común de todas y de todos de todas las religiones y de todos los pueblos Maravilloso o sea, no, hay pueblo, no hay pueblo elegido, no hay nada Patrimonio común de todos, los pueblos, para todos. Entonces, este, pues vamos invitando precisamente a aquellos que, por su, por su autonombramiento de decir, somos cristianos, conocemos la verdad, somos católicos, nuestra verdad es la única, somos musulmanes, nuestra verdad es la única, Etcétera O sea, vean, vean cómo realmente actúan los dioses, amigos. O sea, los dioses no bajemos, es cierto que los dioses han bajado a entendernos y a vivir como nosotros, pero creo que nosotros nos hemos encargado de bajarlos más de nivel, eh, no no no no son autotorgamientos, no, no son misiones para cumplir caprichitos, pues, no son misiones para cumplir capechitos, ellos entienden, ellos aprenden de las criaturas, luego regresan obviamente a sus a sus esperas, a sus a sus misiones, a sus a sus responsabilidades. ¿Pero qué hemos hecho nosotros como seres humanos? Pues hemos todavía este, bajado más de nivel el pensamiento divino y lo que nosotros creemos que es el actuar de las divinidades. No, tampoco nos, nos confundamos, amigos. Si los dioses vienen a vivir entre nosotros, es para crear eh, oportunidades, es para dar lecciones, es para ellos llevarse también aprendizaje, potenciar su, su divinidad. Entonces nosotros no quedamos en el error de todavía creer que los dioses vienen a formar iglesias, a, a, a crear cultos, a dejar familia, que es el punto que vamos a hablar ahorita, y ya ah, con eso vamos a cuestionar a con los mensajeros de Urantia, ¿no? Tienes toda la razón, Jorge, en ese sentido. Exacto, y esto va a quitar muchos detallitos de información mal encauzados. ¿Te acuerdan de...? ...de las restricciones máximas... ...que nos ayudaría a entender las cosas de otra manera... ...¿qué le dice Emanuel? No, bueno... ...a eso, eso... Sigue. O sea, sigue. Le, decís, ...sigue... ...aunque vivirás una vida normal... ...y socialmente común... ...corriente del planeta... ...siendo individuo normal... ...del sexo masculino... ...posiblemente no entrarás... ...en relaciones matrimoniales... ...las cuales, sin embargo serían totalmente honorables y compatibles con tu auto-otorgamiento. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sarah Finkton relativos a la encarnación prohíbe, repito, prohíbe que un hijo de origen del paraíso deje descendencia humana en cualquier planeta de otorgamiento. Te mataste directo en la fe de los Illuminati, ¿no? Sí. Sí, sí y, de todos los, y de todas las novelas que han tenido un éxito extraordinario, bestsellers y todo, pero, pero acá hay una razón. ¿Por qué creen ustedes que de verdad no debería tener descendencia? ¿Por qué? Yo creo que hay más de una razón. De entrada, la manera evolutiva genética podría modificar, yo creo que, asumo, podría... Eh, ¿Cómo se dice? Alterar el curso genético evolucionario del planeta. Claro. ¿La otra cuál crees? Pues probablemente, y ese, ese punto genético es muy importante, ¿eh? porque aquellos que han querido vendernos esta idea de que Jesús tuvo hijos, que, María que, que al final ahora resulta que María Magdalena era la, la, la protagonista de la historia, porque hasta esa locura nos quieren vender. Esa, esa parte genética materialista es muy importante, amigos. Imagínense, sabemos nosotros que, que, que la materia, la materia hasta cierto punto está, interactúa con el mundo espiritual, porque, se dedica, porque proviene de ella. La materia es una circunstancia de la vida espiritual, la verdadera realidad es el mundo espiritual. Nosotros somos una, una especie de simulación, una especie de, de, de, de, de, de, de realidad alternativa de la espiritualidad. Somos recién llegados a esta, a esta realidad, ¿no? Entonces, muy probablemente cuando un Dios se encarna, es muy probable, y, y en esto voy a especular, como siempre me gusta hacer a mí, es muy probable que el ADN de esa criatura se modifique. Es muy probable, porque está albergando un ser con una energía y una espiritualidad tan grande que muy probablemente su materia se altere. Entonces, imagínense que Jesús hubiera tenido hijos. Entonces, eso muy probablemente es una de las circunstancias que le dicen, hey, tú no puedes tener hijos. Tú no puedes tener hijos porque, sí, eh, vas a, es como, como ocurre cuando llevas una criatura de un ecosistema a otro. Mm. Alteras ese ecosistema y lo destruyes. O sea, tú eres endémico del paraíso. Tú vives en el mundo espiritual. Es cierto, vas a adquirir ahorita un cuerpo material que te va a servir de manera provisional, pero es muy probable que tu energía espiritual que tú tienes y tu personalidad y todo termine alterando de una u otra forma esa genética. No vayas a dejar descendencia. No dejes de descendencia porque vas a mutar a esta raza y no queremos eso. Tu misión es otra. Entonces, amén de todo eso, de todas las circunstancias sociales, estratégicas que eso hubiera ocurrido. Imagínense que ahorita tuviéramos siete, ocho hijos descendientes de Jesús. O sea, imagínense. O sea, iremos en la Sexta Guerra Mundial, yo creo, ¿no? No, no solamente eso. Porque pensemos solo una cosa, vamos a pensar que genéticamente se altera, estoy de acuerdo eso, pero te puedes imaginar la cantidad de cola, de cola por todos sitios que deben generarse para que le haga el milagrito, para que le, le sane tal cosita, que le haga todo lo que le regale, que, que, se, ¿Sí? que necesita dinero, que necesita que le haga el milagrito, porque los seres humanos lamentablemente andamos siempre pegados a ese tipo de adoración, y lo que él menos quería, lo que menos se debe hacer, es ese tipo de situaciones. Creo que por ahí va la genética, o sea, la, la trascendencia social de alteración social, no solamente genética, que podía haber, ¿no? Imagínense la cantidad de reliquias, ¿no?, que nos venderían en un montón de, de lugares sagrados, que serían el 100 veces, 200 veces más que los que tenemos ahorita, que Oiga. cada pueblo tiene uno. Para de Imagínense sufrir. Siempre sí, pues, Jesús, que la uña de Jesús, que el, que el, que el de Jesús, no, no, no. no, no. <tose> pero, <tose> pero, pare de sufrir. O sea, los, sí, George, pare, de, pare sufrir, de sufrir, pare de sufrir. Entonces, amigos, vean, vean que esto es más esto es más sublime. Sí. Esto es una idea más sublime, que encaja más, que es más estratégica. eso, eso es la palabra correcta. Esto sí. es estrategia divina, amigos. Los dioses no hacen las cosas a lo tonto. Cuidado con seguir este, menospreciando y subestimando las capacidades de los dioses. Ellos actúan con bisturí. Y los auto-otorgamientos, auto como son misiones muy especiales, son, son, son situaciones adictas, tanto así que, so, que solamente son siete en cada universo. No va a haber un octavo auto-otorgamiento, ¿verdad, amigos? No. no va a haber un noveno. no. Porque ahí cada una refleja un, un diseño de crea, creacional, llamémoslo así, características. El 7 agota las posibilidades combinables posibles para efectos de creación. Entonces, no, no habrá una octava. O sea, ya con, es, con, bien, eso, bien. con este séptimo, último, o este flor, quedamos con el, con el gran soberano de, de Nevadón. Ya, y esto es en, la, en vivo y en directo como andamos ahora con él, ¿no? ¿verdad? Ya, nuestro soberano supremo ganado a puño con el sudor de su frente, como diríamos, eh, bajo la experiencia propia de haber adquirido evidencia real. Eh, claro, o sea, no le fue muy bien en la última, pero aún así yo creo que la admiración, el respeto y el amor que todo su los seres de su universo le tienen ahora es mayor, él se ganó justo eh, la soberanía de su universo yo, yo creo que para, Flor ¿qué te, ¿te acuerdas en la parte final que todo el mundo todo el universo estuvo esperando, expectando esto que pasaba, cuéntanos, porque eso, eso es emocionante ver, ¿cómo te acuerdas que estaba todo el universo expectando que pasaba sí viendo que pasaba paso a paso con su soberano, inclusive verlo morir de Dios no había sido para ellos terriblemente doloroso, no daban crédito de la, de la crueldad tan impresionante que había aquí, y es más, en su, en su, cuando resucitó, sus mismos seres celestiales no querían ver su cuerpo pasar por el efecto de degradación que, que normalmente pasan. Eh, y bueno, Jesús eh, se fue de aquí, oh, como dos, viviendo, etapas morociales, como las vivía cualquier mortal, claro, bajo sus circunstancias nada más que él las vivió aquí finalmente se posicionó como soberano absoluto, y eso lo pone en un lugar especial, y para nosotros, sentó un precedente de perfección y, e inspiración y confianza y amor, porque podemos tener la confianza de que tenemos eh, alguien a cargo estamos, está a cargo de nosotros alguien Que, que supera en todo cualquier cosa maravillosa y máxima que nos pudiéramos imaginar y justamente eso lo pone a él en una, en una posición wow, ni siquiera encuentro la palabra para decirlo pero ay, si hay algo más que sublime, maravilloso y magnífico, ahí está oye, pero hay una cosa ya para, para, para terminar porque ya estamos llegando al final del programa Dime una cosa, mucha gente nos ha preguntado ¿por qué seguir, ¿por qué seguir con todo este terminar de, de sufrimiento y de cosas? Sí, ya eras el, el supremo, ya estaba, ya tenía el, el, la gobernación de todo el universo. ¿Por qué, ¿Por qué sufrir? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué cosa nos estaba enseñando? ¿Qué era el mensaje final? Bueno, en mi opinión es que, que hay reglas, hay que seguirlas, hay que... Vivir la experiencia, porque además, vivir la experiencia, o sea, el, el conocimiento y la sabiduría vienen de la experiencia. El evadir una vivencia no necesariamente te brinda sabiduría. O sea, la sabiduría viene a partir de, de pasar por todos los procesos, uno tras otro, todos los pasos que implican conocer cada experiencia. Entonces, él fue lo que quiso. Inclusive, él, él no... no eh, En, de manera divina no manipuló las situaciones, dejó que la, que la vida, él podría haber evitado morir en la, casa, mm -hmm. perdón, en la cruz, pero no lo hizo porque así fue la, la tipo de muerte que le tocó y es lo que hizo que los poderes divinos interfirieran en el curso normal de la vida, ¿no? Y eso nos da eh, la pauta para decir, cuando estemos en situaciones difíciles, Entremos, ahora sí que agarremos al toro por los cuernos, intentemos vivirlas, pero experienciéndolas, siguiéndolas, um, ¿cómo puedo decirlo? Eh, sintiéndolas y analizándolas, y eso no es más, no. Eh, es, es, es entender lo que es una vivencia, ¿no? vivirla, experimentarla en su máxima forma. Y de ese modo, solamente a través del conocimiento, entendemos y además entendemos a otros, porque entenderlo nos permite entender y tratar con empatía a otros. No sé si contesto tu respuesta. María. No, no, sí, pero yo creo que solamente ya complementando esto, es que eh, en mi entender, ¿no? Yo creo que de alguna manera Jesús dijo, si yo lo puedo en hombre, tú lo puedes hacer. O sea, en pocas palabras era, si yo como hombre, porque no usé, como tú dices, ningún milagro, ningún poder, ninguna cosa sobrenatural, me la pasé todo difícil, y sin embargo salí adelante y logré una cosa, esa parte positiva de ser, de que aprendiste y pudiste superar y pasar, Pues estaba diciendo en pocas palabras, acá no hay sacrificio, como dice Jorge, ¿no? De manera tan, tan especial, pero no era que estábamos superando, solamente para sacrificarse y venir acá por sacrificio si no era yo puedo tú puedes porque el Padre está en mí está en ti entonces yo puedo tú puedes y tú puedes porque la, la, la didáctica del, del ejemplo ¿no? ese modo de enseñanza es irrefutable. no tiene fallas no tiene fallas amigo entonces vayamos aprendiendo de todas estas experiencias la verdad es que los otorgamientos es, es algo muy es algo a lo cual le podemos sacar mucho provecho tanto filosófico como espiritual y también ¿por qué no? es que como, como ejemplo de vida porque eh, cada uno de nosotros hasta cierto punto cuando llegas a un cierto a, a un cierto nivel de conocimiento un cierto grado de espiritualidad que cada uno de nosotros tiene que hacer sus pequeños otorgamientos sus pequeñas misiones especiales ya cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, hay que precisamente bajarnos a su nivel, entenderlos para ser más misericordiosos entonces, todo, todo es positivo amigos, esto de los otorgamientos tiene, la, tiene el, sello de, el sello divino el sello divino, aquellos que se han recurrido al ateísmo a cambiarse de religiones porque no les convence la versión esa de que Dios mandó a su hijo sacrificarse ...y de ahí han hecho tantos memes... ...y de ahí han, tan, han dudado tanto... ...exploren esta otra posibilidad... ...y a ver qué tal les parece... ...les va a encajar más... ...los eslabones van a cerrar esa cadena... ...¿por qué? porque va a haber congruencia divina en esto... ...porque esto sí me suena a lo que haría un dios... ...esto sí... ...lo otro no... ...lo otro es, es inverosímil... ...lo otro es de locos... ...entonces... Analice muy bien esta parte del libro Durantia, amigos, y ya con eso queremos despedir precisamente este programa, este Mensajeros de Durantia, que la verdad, teníamos mucho tiempo queriendo hacer, en, en un futuro, los próximos Mensajeros de Durantia, vamos a empezar a incluir este, entrevistas con gente que tiene mucho conocimiento en Latinoamérica acerca del libro Durantia, así que no se lo pierdan, este es un programa que hacemos con muchísimo gusto, estudiantes del libro Durantia, recuerden, nosotros nunca hemos predicado tener la verdad, ahí está el libro, Ustedes léanlo, analícenlo y disfrútenlo como nosotros lo hacemos. Nos despedimos, eh, Flor, doña Irma y Maydán. Nos despedimos, cada uno de ustedes, por favor. Eh, bueno, muchas gracias, eh, Jorge, por, por este programa. Maydán, muchas gracias. Ahora están, tenemos también a Cami, a Floyds y Irma, que estaba aquí hace ratito. Es como siempre un gusto poder conversar estos temas porque definitivamente eh, nos cambian, nos ayudan, nos inspiran y nos motivan a ser mejores y sobre todo conocer a nuestro soberano es, es, es lo más lindo que nos puede pasar. Yo invito a los que nos están escuchando a que investiguen, como dice Jorge, eh, no se queden con lo que tienen, investiguen y se van a dar cuenta de, de que las posibilidades son impresionantes y todo para bien hacer la voluntad del Padre, y tener la confianza que tiene Jesús para, para, eh, que en la presencia del Padre, les va a dar paz, paz interior. Y teniendo paz interior, ¿saben qué? La tienen hecha. O sea, hay que vivir igual, hay que pasar igual por las dificultades, pero es una paz diferente, y es una felicidad diferente. Gracias. Sí, bueno, yo también me despido. He estado, hemos pasado unos minutos, siempre va siempre a hablar de este tema, parece cortito, pero no, hemos tenido bastante tiempo conversando juntos y de verdad yo les invito a todos los oyentes que empiecen a leer la parte de Jesús que es extraordinaria. Cada palabra, cada letra tiene un mensaje, ¿ok? Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora, por esta misma vía, por este mismo canal. Un beso, gracias. Muy bien amigos, pues esto fue todo Mensajeros de Urantia, les agradecemos mucho Recuerden, estamos en Evox Estamos en Radio Por supuesto Y próximamente vamos a empezar a subir Estos, estos podcast En Youtube, suscríbanse a nuestro canal En la descripción de Evox Y en la radio, vamos a empezar a promocionar Ese nuevo espacio de Youtube Donde bueno, nos van a poder escuchar eh, A manera de video podcast Esto que se está poniendo muy de moda También vamos a hacerlo en Youtube porque Porque queremos que Mensajeros Durantia sea el programa que precisamente eh, a eh, convoque a toda la comunidad durantiana de Latinoamérica. Próximamente va a las entrevistas, estén muy a pendientes de nuestro programa y les agradecemos. Mi nombre es Jorge Arce, de Planeta Durantia. Esto fue todo en Mensajeros Durantia. Hasta pronto, México. Gracias por escuchar una emisión más de Mensajeros de Urantia, donde hablamos, reflexionamos y opinamos sobre los siete auto-otorgamientos de Miguel de Nevadón, a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.